Vamos a cambiar de tema, hablando de 25, me voy hasta 25, vamos a, a dialogar en esta mañana con alguien que integra la lista que precisamente se va a presentar el próximo domingo, el 25 de mayo, la lista de Unidad Ciudadana. Vamos a dialogar con Silvio Almirón. Silvio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te va? Un saludo a vos, audiencia. La verdad que es un placer de escuchar tu, tu voz. Una persona que siempre está tirando buena onda y hablando cosas positivas así que Much un placer este salir por tu aire muchísimas gracias silvio bueno eh, como cómo se preparan después de, de las pasos ¿no? con esta con la, de cara a la, al, al domingo ya mira la gente en la calle te hace saber que la elección de octubre la que tenemos el domingo es la que vale no que la paso claro. si bien fue un testigo es claro. la que vale es la la de, la, de octubre, la que tenemos ahora en días Eh, sencillamente lo que uno recoge del vecino es que el apoyo a la lista local a la gestión de Hernán Rolinqueo está dada. Ahora, lo que hay que hacer es ligar la gestión de Hernán Rolinqueo a la cara de Gabriela Zufanti, que la rubia que va en la boleta. Ah, por eso, eso por eso hubo eh, gente que entró al, al cuarto oscuro y dijo no había boleta porque no estaba la foto de, del intendente. Claro, porque se ha, ¿viste <risa> claro. Que esto se ha hecho como una edición ejecutiva. Claro. ejecutiva se ha hecho, claro. entonces, bueno Pero en este transcurso desde de las PASO hasta las generales hemos charlado mucho con el B vecino hemos impuesto el sello de la gestión relinqueo y de la carga de Gabriela Zufanti este, eh, asociada directamente a la gestión. También sabemos que el, el, el vecino tiene una, un apoyo explícito a la gestión de un 80% ciento. Uh -huh. Entonces queremos que se va a revertir. La verdad es que hay que decir los vecino que si se repiten los guarismos de las PASO eh, entraríamos tres concejales por la, por la Frente de Unidad Ciudadana, uh -huh. que la lista del Intendente, y realmente quedaríamos en franca binaria. ...que con seis concejales de doce... Uh -huh. ...entonces el, ¿viste? La, la, la invitación... ...el convite... ...es que en 25 de mayo... Eh, ...corrieron tres listas justicialistas... ...¿no?... Eh, ...Más, arrandazo y Frente Unidad Ciudadana... Eh, ...la idea es que... Eh, ...la que más eh, votada fue... ...fue Frente Unidad Ciudadana en el orden local... ...entonces el acompañamiento... ...de las distintas fuerzas... ...que votaron a otro candidato... ...a nivel nacional... ...que nos dé el apoyo a nivel local... Eh, nosotros sabemos que la boleta está integrada de cuatro cuerpos Así que bueno, que la idea es que corten la boleta Y nos acompañen en el orden local ¿Ah, directamente piden el corte de boleta? El corte de boleta de la boleta Randazzo La boleta Cambismo y de la boleta de, de, de Masa <risa> eso es clarito, la nuestra que vaya entero y la de que la corte eso es así, pero bueno, Carlos esto es política, acá la gente tiene un apoyo incondicional a la gestión realmente claro, no hay uno claro. que te diga que la gestión está mal, así que la idea es apoyar las buenas gestiones municipales las buenas gestiones provinciales y las buenas gestiones nacionales. O sea, en los tres cuerpos que pongan el que quieran, pero que metan la de, la, de local, la local en cabeza de Gabriel Azupanti no es lo que bien. el vecino te está diciendo este no poco la calle, así no es eh, que bueno, eh, es la idea, porque realmente en el 5 de mayo se ve un movimiento distinto, hay un pueblo que está en marcha, hay una sociedad que se está juntando, el otro día vivimos acá, la fiesta de las colectividades, donde todo el mundo este participa, hay un pueblo en movimiento, una sociedad trabajando... Y bueno, y ese contagio tiene que llevarse a la urna, es una dinámica de trabajo muy interesante, pero si no hay acompañamiento a la urna, vos sabés que desde los consejos deliberantes se puede trabar muchísimo la cosa. Uh -huh, claro, eh, y de mejorar un poquito el guarismo, ¿ya estaría metiendo o algún concejal más? Claro, nosotros con 1500 votos más hacemos una, una elección ya para emparejar y creo que en este tramo final, estos dos o tres días vamos a ver una arremetida eh, cara a cara y ofreciéndole al vecino el, el porqué de eh, ya sabemos la intención, quién nos vote y quién no el que no nos vote le voy a decir por qué realmente tiene que acompañar la lista de unidad ciudadana que cabría es a Gabriela Zufanti uh -huh. ¿Están haciendo alguna recorrida por los barrios, Silvio? por todos lados reuniones permanentes en todos lados en todos los casos la gente hay un discreimiento realmente vos fíjate que 25 de mayo tienen un editamento especial nosotros ayer 17 de octubre día de la, de, de la lealtad sí. eh, había actos programados bueno 25 de mayo tiene que definir una cosa que ha, ha tomado dimensiones nacionales e internacionales, que es el caso, bueno, de nuestro vecino Santiago Maldonado, uh -huh. y por eso en este ayer tuvimos que cancelar un montón de cuestiones eh, en respeto a la familia y viendo realmente cómo se sucedió esto. Uh -huh. Pero en el training de campaña lo seguimos a full, porque creemos que hay un gobierno que vale la pena acompañar el 25 de mayo, que es uh -huh. la lista que encabeza Gabriel Sufante. Ahí está, buenísimo. ¿Qué número es, eh, Silvio? ¿Cómo? ¿Qué, ¿Qué número es? 503, la 503. La 503, la la 503. Ahí está, la Pero 503. La, la 503, bueno, fantástico. ¿Cuándo y cierre de campaña? ¿Cuándo? No, no, creo que no está programado. Yo no estoy muy en contacto con la gente que está este, dirigiendo la mesa eh, distrital, pero eh, porque estoy en la calle todo el tiempo. Pero creo que la idea es no no hacer cierre de campaña y estar hasta el último momento al lado del vecino. ¿Me van a dejar con la ganas de comer el Churipán? No, vamos a quedar con la, <risas> comen en ceriwan. Había uno la familia Villagarán, ahí mi hermana, iban a a pagar, pero bueno, ya lo haremos. El tema es revertir el resultado electoral. Buenísimo, buenísimo. Simio, ¿y quién quién más acompaña? Estabas vos en segundo lugar, la brigada sufan. yo, esta Gloria Ponce de Riestra, está del Castro como en el consejo escolar. Este, ahí un montón de gente estaba eh, Eh, el de chico de Maldonado que es ingeniero que es arquitecto, eh, Silvia Martínez hay un montón, un montón de compañeros que integran esta lista, y que realmente nosotros lo que pedimos primero es en 25 mayo el acompañamiento del voto peronista y después del que votó las otras listas porque de, ya se, se, se marcó una tendencia claro. de, de lo que es, acá se ha realmente polarizado la elección sí, hay bien. dos posibilidades de que metan concejales una es Cambiemos, que ya ha gobernado 18 años, 25 es mayo, y otra es este unidad ciudadana son los dos que tienen posibilidad de meter concejales por eso pedimos el acompañamiento para la lista de frente de Unión ciudadana ah, es tremendo el título que me dejaste Almirón pidió corte <risa> <de> boleta. <risa> Sí, no. Bien no, las otras listas, ven las otras listas o sea, totalmente, Bueno, totalmente. pero en definitiva es así, al Mirón Videocorteval. El acompañamiento, el acompañamiento a la lista local. Eh, realmente el acompañamiento dice. Sí, mucha suerte, sí. gracias por atendernos, eh. Bueno, Carlos, un placer, es ¿eh? un placer. placer Saludos a los salaricienses, a todos los 25 venticinqueños que sé que te escuchan que son muchos, por tus sorteo y por tu calidez al hablar. Muchas gracias, su saludo enorme. Hasta luego. Que siga muy bien, adiós. Chao, chao. Ahí estábamos con el candidato de Unidad Ciudadana segundo lugar, Silvio Almirón, Gabriela Sufanti en el primer lugar, compartiendo este este ratito, siempre una buena onda que lo caracteriza, Silvio, me ha hecho divertir un rato, nos vamos, son las 11 y 26, pausa y volvemos con mucho, uy cuánto guasaca, a ver qué dice...